Presidente Libertad de Sunchares, a quien le agradecemos, obviamente, por atendernos en un tiempo medio complicado, ¿no? Estabas trabajando, Eduardo. Sí, sí, sí, estoy, estoy bueno, pero hice un blanquito en el consultorio, como sabía que ustedes me iban a llamar, así que, bueno, estoy a su disposición. Bueno, muy amable, entonces, por atendernos. Y obviamente no, consultarle por lo que sucedió ayer en la puerta de la casa de Alejandro Lovati, que confirmó que encontró bosta de caballo. Eh, sí, sí, sí, este, bueno... Eh, acabo de hablar eh, hace En realidad hace un par de horas Estuve hablando con Alejandro Me estuve interiorizando un poco de, de, del problema eh, Y desde ya Bueno Me solidaricé plenamente con esto Que para nosotros es un episodio Absolutamente detestable este, mm, eh, Lo hablé Estuvimos, estuvimos charlando Y eh, eh, todos muy buenos términos Por supuesto Y Eh, eh, nada o sea entiendo que estos son hecho que bajo todo punto de vista bajo todo punto de vista eh, debemos debemos de esto es una, una comunidad que eh, es sumamente amigable sumamente amigable eh, de modo tal de que este tipo de cosas a veces las sombra que pueden llegar a suceder si bien por ahí hay algunos antecedentes aislados son muy escasos y más cuando suceden alguien que que eh, como en el caso de alejandro que bueno yo lo conozco real hace ya mucho tiempo y sé la calidad de persona la calidad de personas que, que, que es él y, y que es su familia no eh, son gente muy buena como en la mayoría de la gente que habitualmente me eh, eh, toca visitar este eh, temporalmente o deportivamente es unchale y bueno realmente nos pone muy mal que parte este tipo de cosas ¿no? fabi te escucha eduardo hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, te saludo Sí ¿Hola? ¿Juanalardo, me estás escuchando? Sí, sí, sí, te escucho, te escucho Ah, perfecto, perfecto eh, Bueno, yo que decía Alejandro Nauti, no, nos contaba, nos decía que, que obviamente que, que sabe que la dirigencia de libertad yo le pregunté acerca de eso para que quede bien claro Y, y que sabe que no, no, no tiene nada que ver y que más pensaría de hecho, porque hace cinco años me están diciendo que tratado de forma magnífica ¿Quién, qué, ¿Quién pensás que pudo haber sido? ¿O por, pudo haber sido esto? Mirá, eh, yo no, no, no sinceramente no lo sé o sea, yo creo que claramente con esto que debe ser seguramente investigado eh, eh, yo me puse a disposición de, de, de Alejandro Eh, de alejandro como para que y eh, si, bueno si habría que hacer algún otro tipo de instancia no había ningún tipo de, de inconvenientes que, que cuente con nosotros para lo que sea eh, eh, yo eh, eh, entiendo de que bueno eh, eh, eh, realmente no no no no estoy seguro de que esto se trate de, de alguna manera o que esté ligado a lo que de alguna manera el edificio que estamos estamos que estamos manteniendo este, yo no, no, no, no, no, no, no, no avisoro sinceramente que la gente que de pronto esté en discordia en este tipo de situación eh, de pronto recurra a una a un hecho de este tipo para expresar su disconformidad me explico lo que quiero decir este yo entiendo de que eh, la mirada que uno puede tener sobre determinadas este, determinadas cuestiones como en el caso que en este momento eh, mantenemos con, con estos jugadores eh, o con algunos de nuestros jugadores eh, no da tiempo para que de pronto a nadie se le ocurra eh, manejar las cosas de esta manera eh, vuelvo a repetir, yo lo, lo creo que es un hecho que para investigar eh, y no creo que esto tenga eh, estrictamente que ver con, con con el tema que nos ocupa esto habría que Eh, poner las cosas eh, en ese sentido En su lugar eh, Y es cierto que quienes me acompañan Inclusive eh, son gente de bien eh, Probadamente de bien Y todos tenemos eh, un, un gran cariño Y un gran respeto por por Alejandro Y por su familia ¿no? Claro, claro, claro, claro. Eh, Más que la investigación Que que van a hacer O van a llevar adelante como sí, ya, me a nosotros, ya que... hola, hola, ¿me escuchás? Te estoy escuchando sí, sí, un poco te acopladamente. Te estoy un poco acoplado, no, no, no, no te escucho bien. Hola, me estás perdiendo. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí me escucha mejor? Ahí hay, hay, hay un poco mejor, sí, sí, sí, sí. Bueno, te decía que independientemente de, de que están llevando la, o van a hacer una investigación para saber quién pudo haber sido, se cometió semejante, semejante hecho, eh, Pregunto, y, y, y, y quiero que, que sea lo, lo, lo sincero que pueda, ¿crees que por ahí el hecho de haber eh, sacado ese comunicado en donde ustedes eh, fueron por esquivano, en la presentación de los jugadores y todo ese rumrum -rum que hay en un lugar que no grande, en un lugar donde todo el mundo se conoce, pudo haber generado, alguno que no entienda qué es lo que está pasando, pudo haber generado algún malestar con con alguien que está un poquito más desequilibrado, de lo mejor habitual, y haya provocado este tipo de reacción? pero bueno, mira, eh, a ver, vamos a dividir la, la, la, las cuestiones. Es decir, una, una cuestión es, es el comunicado que nosotros vimos eh, o cómo nos manejamos en este tipo de instancias, eh, porque, bueno, se dio una, una, un hecho un hecho concreto eh, que nosotros entendimos sí. que debíamos manejarlo legalmente porque correspondía... Eh, manejarlos desde lo institucional de esta manera eh, lo que pueda derivar en función de función de eso eh, de pronto se hace una cuestión absolutamente inmanejable eh, la interpretación que le pueda dar una, un, un enajenado mental a una cuestión de esa eh, ya no la podemos no la podemos medir nosotros, o sea nosotros hacemos lo que institucionalmente eh, nos corresponde hacer Eh, más yo no, no lo hablé en su momento pero si sí lo adelante puntualmente con, con marco Sarretti de que eh, iba a pasar esta situación y lo atragamos que no se debía una cuestión de características este personales, yo en lo personal tengo un gran afecto un gran respeto por estos chicos imagina que yo sí estoy me medio de ellos por año o sea que o de algún de ellos por años como en el caso de marco por ejemplo Eh, los otros son más, más recientes, o entonces sea que desde lo personal este hay un gran respeto por ello. Obviamente en nuestra relación fue institucional y, y, y de ninguna manera eh, lo hicimos con la intención de que algún enajenado mental se tome eso para hacer semejante barbarie. Son cosas diferentes, o sea... Eh, lo que hagamos, lo que hicimos nosotros correspondía hacerlo, entendemos que la parte legal, nuestro asesoramiento nos marcó hiciéramos lo que correspondía y así lo hicimos, pero bajo ningún punto de vista tuvo la intencionalidad que de pronto esto entra en, en la cabeza de un idiota y de pronto haga lo que hizo, bajo ningún punto de vista. Eduardo, teniendo cuenta que en cinco días supuestamente hay que empezar la pretemporada, hoy una hay una reunión importante en el hotel boca de los jugadores a partir de, de las 3 de la tarde ve con optimismo que se presenten los jugadores el martes a entrenar y bueno yo creo que hasta ahora eh, las posiciones este, las posiciones están están muy muy encontradas están muy cerradas eh, sinceramente sinceramente ojalá esto se destrave por que viene todo, yo creo que teóricamente acá hay que pensarlo hay que pensarlo muy bien qué paso se va a dar porque yo creo que teóricamente eh, eh, si yo manejo una institución que teóricamente tiene otro tipo de disciplina y creo que teóricamente el deporte profesional indudablemente está en crisis esto no me cabe la menor duda nosotros manejamos profesionalmente básquet, que maneja prácticamente el 70% de nuestro presupuesto y vemos que Eh, esto está trayendo este, una situación de, de, de, eh, de crisis en, en todos sentidos. Tenemos el basque parado, tenemos el fútbol eh, también con, con todo el ascenso parado. Imagínate lo que significa institucionalmente para nosotros. Nosotros juramos que tenemos las mejores intenciones y tenemos, la verdad, las mejores esperanzas para que esto ocurra. Ahora, si vos me preguntás este, cómo yo veo el panorama... En realidad yo no lo veo con mucho optimismo sí porque para eso hay que deponer posiciones que hasta el momento eh, parecen estar eh, eh, de tono de tono bastante irreversible en alguna cuestión. Eh, y Bueno, ojalá que esto eh, no me dé la razón, ojalá que esto eh, haga una fuerte reflexión básicamente de parte de los jugadores Y eh, yo lo digo desde la máxima representatividad que a mí se me confiere como presidente de libertad. Eh, yo trato de cumplir y sinceramente, es decir, yo cumplo, yo cumplo. Quiero que me cumplan, ¿me entendés lo que representa eso desde un punto de institucional? Yo tengo que cuidar, teóricamente, lo que opinan y lo que dicen y lo que sienten, eh, lo más detenidos que yo tengo por detrás de mí. Entonces... Tengo que, de alguna manera, este, eh, reaccionar ante determinadas cosas. Ahora, pongo todas las esperanzas, pongo todas las filas y pongo toda la buena onda como para que esto pueda solucionarse. Ojalá, ojalá, esto salga a la y se logre de trabajar. Si bien hay que mezclar las cosas, eh, el hecho de Aluati se suma a otro hecho que fue extraño, ¿no?, en la temporada, que fue lo sucedido con los extranjeros, con la agresión a Hobson, Washam y Lee Robert, de... Eh. ¿Cómo vivió eso también y bueno te imagina que lo viví lo viví este, eh, lo viví muy mal yo en ese momento estaba para como fuera del país e eh, iniciado la presidencia la iniciaciones hacia en, pocas semanas o sea que realmente eh, y había estado fuera del país no lo tenía que manejar muy ...muy por día... ...muy por día... ...este... ...directa... ...eh... ...y bueno... ...este... ...me parece que eso fue... ...indudablemente más grave... ...por el tipo de secuela... ...que eso nos dejó... ...nosotros estábamos... ...indudablemente para grandes cosas... ...y realmente este episodio... ...eh... ...nos partió al medio, ¿no? ...este... ...yo creo de que... ...indudablemente se vio... ...en otro contexto... ...en otro lado... ...había otro tipo de... Eh, ...de situaciones en el medio... Eh, pero sí, fue verdaderamente lamentable y bueno este eh, nos costó realmente muchísimo reponernos de esa cuestión eh, como nos cuesta de pronto reponernos una cuestión de esta sin no sale a bloque. nosotros queremos eh, queremos a nuestros jugadores, para eso lo hemos contratado, si no lo hubiésemos querido no lo hubiésemos hecho eh, diferente al otro, a lo otro existieron factores que de pronto son absolutamente extraños, ajenos Eh, que se dio después de, de una noche bueno, este con, con características muy especiales eh, pero sí, me costó asumirlo y vuelvo a repetir, en ese momento era muy especial porque no estaba en el país y bueno, se dio una serie de situaciones que eh, lamentablemente después eh, nos costó rearmando demasiado tiempo no Fabi ¿algo más con Eduardo? No, eh, agradezco mucho a Eduardo que nos ha hallado estos minutos, sabemos que está Este, congelado por la que laboral, este, bueno, y ojalá que puedan encontrar al responsable de quien hizo esto, y ojalá por otro lado que se pueda llevar adelante una, una gestión más tranquila en cuanto a cada vez que termina la temporada de liga Regional, y va no a comenzar la otra, si tenemos eh, recesos, no hoy tenemos que estar hablando de otras cuestiones en los recesos, no, hoy tendríamos que estar hablando de el partido que estamos llegando a jugar a las 22 30, Argentina frente, frente a Lituania Eduardo, te mando un abrazo enorme gracias por tu tiempo a ustedes muchachos, yo les agradezco eh, la verdad que yo represento a gran parte de una, de una comunidad que si es pequeña que eh, ha estado siempre en el antecer el, el, el, el, el, el, el en todos los sentidos y nosotros estamos muy alejados de todo este tipo de episodios no estamos acostumbrados a esto eh, si bien sabemos que las regiones han cambiado, que la sociedad ...ha cambiado que se ha llegado también a poblaciones más pequeñas como esta... Eh, ...los hechos de banderinos y de expresiones que, que de pronto eh, no son las deseadas... ...uno todos los días gestiona como para para un deporte y para una vida mejor... ...de parte de todo el mundo y, y encontrarse encontrarse estas cosas que son las que te tiran... ...para atrás permanentemente eh, te crea un peso extra... ...bueno, eh, uno no. está en esto... Eh, eh, con el afán de, de, de poder cambiar las cosas que no son buenas, eh, que no son las mejores, y, y espero de que, que no sejemos en esto, que sigamos adelante. Pero créanme de que eso tira mucho para atrás. ¿eh? Yo lo hablaba hoy con los muchachos, eso tira muchísimo para atrás todo. Eh, pero bueno, este nuestra función es gestionar, así que seguiremos haciéndola con, mayor, con la mayor responsabilidad que corresponda, ¿no? Le agradezco, general de la madre. Eduardo, muy amable. Bueno, ahí pasaba entonces Eduardo Grosso, el presidente de Libertad Sunchales, contando un poco más de lo que sucedió ayer con Aluati. Fabi, quedan dos minutos. ¿Algo para sumar a esto o contar de Río? No, no. Quería decir que son situaciones horribles. Eh,